Bueno, eh, cumplo el objetivo y traigo una buena noticia, como Foya. prometí. Perfecto. Eh, Vieron que hablamos las, eh, hace 15 días sobre eh, el acuerdo entre Singenta y el gobierno de Misiones para introducir semillas sí. eh, modificadas. Bueno, eh, gracias a la lucha de las organizaciones campesinas, los trabajadores de la agricultura familiar, ese mismo día a la tarde me informaron que se cayó el acuerdo, así que podemos afirmar que una buena para lo medioambiental y la soberanía de nuestro país. Es un montón. Es muchísimo, y no le quitemos mérito a la misma columna, porque se habló ese día, después se de baja, capaz que... Sí. Fui eh, yo, sí, fue, sí, sí. No <risas> veo que solo solo la columna, pero sumado a la lucha de los campesines y los trabajadores de la agricultura familiar. No, obvio obviamente que los medios alternativos son fundamentales para acompañar estas luchas que siempre están silenciadas, ¿no? Eh, también tengo que contarles una noticia que no está tan buena, que también es continuar la información que veníamos hablando sobre... ¿Se acuerdan que el fracking en Vaca Muerta se había suspendido por Shell por sí. la cantidad de sismos? Bueno, eh, ya se volvió a retomar, así que obviamente con bajo falacias, ¿no?, de que no pasa nada, que todo es seguro, que es sustentable, etcétera Así que me parece que estaría bueno que estemos atentos a eso porque... Seguramente va a seguir teniendo repercusiones porque la verdad es que nada ha cambiado. Y también remarcar que Shell eh, está intentando hacer un convenio con las facultades exactas de la UBA para investigar las formaciones geológicas del sur y poder continuar eh, expandiendo el fracking y el extractivismo. Ya hemos visto en otros casos, o sea, eh, se suma estos convenios público-privado de universidades que hacen acuerdos en otros momentos, fue con Monsanto, con Singenta y hoy por hoy, bueno... ¿Avanzaría en un contrato con Shell? Sí, la UBA tiene bastante larga data de hacer convenios eh, con, con lugares privados. Acá en La Plata por, todavía tenemos un poco otra correlación de fuerzas, a mi, a mi parecer. Pero bueno, algo interesante es que estas investigaciones, si las quisieran publicar eh, la facultad o el CONICET primero tendrían que ser aprobadas por la petrolera, o sea claro. que si se encontrara algo sospechoso, primero el ok de ellos. Sí, aparte esto también tiene un impacto en lo que es el plan de estudios porque eh, hemos visto cómo a partir de convenios con grandes empresas de estas características se silencian otras eh, otras disidencias a actividades de este CARIS eh, producto de ese convenio. Sí, sí, por eso también lo traía, porque me parece que todavía no llegó a un nivel de difusión eh, necesario lo que está generando este convenio. Eh, y bueno, los estudiantes y las estudiantes de, de la UBA ya se están organizando, así que estaría bueno ir siguiendo cómo, cómo, cómo va todo y, y dar una mano, ¿no? Porque la verdad es que eh, empezar a construir una ciencia digna para el pueblo es un trabajo de todes. Sí, ahí eh, abrir lo que hacías mención recién, Tengo entendido que el Consejo Directivo va a estar tratando de votar este convenio el día de hoy. Así que, nada, habrá que ver qué, qué resulta de todo eso, pero también bastante rara la urgencia en este en este aislamiento, ¿no? Seguramente una sesión de Consejo Directivo por suma aprobando este convenio con una transnacional que, como decías, tiene eh, cláusulas de información confidencial, que lo que se publique tiene que pasar primero por el filtro de Shell eh, bastante complicado. Sí, justamente parece que el aislamiento está favoreciendo algunos debates que se apulen más algunas cosas que se aprueben así que con más razón hay que estar hay que estar alertas para para frenar y para salir el chat si es necesario sí justamente son en, en muchos casos tal como sucedió acá en la plata con los fondos de, de la lumbrera que es, que el imad tiene que destinar a universidades públicas que es una miseria para ellos pero para la universidad es un ingreso de dinero eh, pero que son los estudiantes los que vienen a decir no no el, el re, o hablan del rechazo ético eh, y ponen justamente como, como se está dando ahora en la UBA el, el, el deseo por la por una ciencia digna y no de rodillas a, a las transnacionales. Eh, así que son son los estudiantes los que marcan la cancha a, la, a las universidades. Sí, por suerte sí, tenemos una juventud muy activa, así que eso es, es siempre a favor de, del pueblo. Bueno, ¿les parece que pasemos al tema de hoy? La quema de humedales... Que no favor. suena no suena buena noticia tampoco. <risa> no, no es una buena noticia. Eh, bueno, lo que estuvo pasando es que hubo una quema muy grande en las islas del delta del Paraná, en Entre Ríos, que afectaron más o menos 18.000 hectáreas de humedales, aunque otros datos hablan de 25.000 hectáreas. Como todo, no se sabe bien, vieron cómo es esto de la información, depende a quién le convenga. Eh, Los incendios masivos Se registraron más o menos desde fines de mayo hasta este viernes, cuando la lluvia con más de 100 brigadistas pudieron apagar eh, los 600 focos. Quedaron algunos pequeños, pero la situación ya está mucho más controlada de lo, de lo que estaba, ¿no? Sí, se sumaba ahí no una baja del río, creo, y que hacía que esa zona esté bastante más seca de lo habitual y que el fuego eh, prenda bastante ligero. Exactamente, la situación eh, crítica, o sea, las quemas es una práctica normal eh, en la zona, eh, pero la verdad que este año fue incrementada por una baja histórica del río Paraná, eh, sumado con, a ver, la baja la baja histórica del río Paraná tiene muchas causas, pero podemos remontar, por un lado, a la deforestación, de la cual ya también estuvimos hablando en, esta, en estas columnas, y a las quemas de, de, en los incendios del Amazonas. Todo eso, como ya hablamos, eh, afecta la dinámica del agua a nivel continental. Entonces eso también genera que haya una baja del río Paraná histórica. Y bueno, incrementa por supuesto el, la peligrosidad de estas prácticas. Sí, las, la... primeras... Sí, no, no, no, las primeras denuncias más o menos que vienen sobre, sobre las quemas en realidad, eh, oficialmente, son de el 9 de marzo hubo la primera, que hay organizaciones ambientalistas muy interesantes como el Paraná no se toca, que vienen hablando y vienen luchando por eh, cuidar este, estos humedales por su importancia eh, natural y también para la regulación y la salud de las personas, ¿no? Eh, adem, los humedales tienen por un lado una diversidad biológica impresionante, pero también cumplen funciones de recarga y descarga de acuíferos, uh -huh. controlan inundaciones, retienen sedimentos y nutrientes, estabilizan las costas, protegen contra la, la erosión, regulan el clima o sea es múltiple ¿no? como casi todos los ambientes de todos los ambientes naturales ¿no? que nosotros tenemos una vista de ellos muy utilitaria pero que en realidad tienen una función ecosistémica muy importante. Sí, aparte son pro, pro, eh, protegidos por eh, por ley por el tratado ramsay al que argentina adhiere y que que habla de la necesidad de proteger estos a pesar de que como hemos visto acá en la, en la en la plata o en la vecina Berizo se destruyen estos territorios se supone que por por ley y tratados internacionales deberían ser protegidos ahora nos vamos a meter un poco porque leyes hay un montón pero el tema es que no se respeta nada eh, bueno principalmente estas quemas se dan eh, debido a la expansión de la ganadería, debido bueno, a la expansión agrícola que saca a la, a la ganadería de los lugares típicos, y las Islas del Delta son un lugar que últimamente, en los últimos 30 años más o menos, junto con la producción de madera, eh, bueno se dedican a la ganadería. El tema es que estas quemas, primero en este caso no estuvieron autorizadas, pero la verdad es que genera un impacto, es un disturbio muy grande para esos ecosistemas, o sea, ya desde el nombre humedales hay un, un, una importancia de la dinámica del agua, imagínense lo que genera eh, un incendio, no lo que puede cambiar eso, y lo que el impacto no solo a nivel eh, de las plantas, del suelo, sino también de todos los animales, los insectos que viven en en ese, en ese ecosistema. Sí. Así que, bueno, más o menos la, la, la responsabilidad eh, justamente sería de, de los ganaderos en, en principio. ¿Sí sí. Perdón, me interrumpí a alguien. A mí ahí me, me llama la, la atención, digo porque todos sabemos eh, esto la, la expansión de la frontera eh, productiva, agrícola, eh, ganadera, que tiene estas prácticas. Eh, que el Ministerio y el Ministro de Ambiente digan, vamos a descubrir quiénes son, estamos, esto es imperdonable, tenemos que re, eh, ver quiénes han sido los responsables, cuando eh, sabemos todos, es un, un, una verdad a bocas, que bueno, es son eh, es, esta expansión. Sí, claramente esto tiene un origen estructural de, de la forma en la que se lleva a cabo el modelo productivo del país, y yo diría de Latinoamérica, no porque lo que vemos en el Amazonas es exactamente lo mismo, la quema es para abrir eh, nuevos espacios, para la ganadería, para, eh, en muchos casos se utiliza para, no sé, malezas muy eh, grandes, entonces se quema eso, no obviamente no se tiene en cuenta el impacto ambiental, es lo último, lo único que se tiene en cuenta es eh, lo económico, eh, entonces es una práctica, digamos, bastante eh, extendida a lo largo de toda la región, que tiene que ver con una cuestión estructural de dominación, del peso de las transnacionales, de la desregulación de, lo, de los gobiernos o la regulación pero después nunca la aplicación también, ¿no? Que es lo que sucede en este caso. Sí, y justamente también hablábamos de, de lo que es la ciencia digna y la ciencia de rodillas eh, y esto quizás también está un poco vinculado a, a un anuncio que se hacía ya por el 2014, si no me equivoco, 2000 no, antes, 2011, del... De la el avance bueno el avance lo llaman ellos eh, pero el desarrollo de, de, la, de la semilla que que, que, que llevó adelante el, el, el equipo de la doctora Chan de, de una de semillas eh, que resisten cualquier situación de estrés hídrico ¿no? Mira eso la verdad que no sabía pero me parece muy interesante. Bueno, perdón, es, es... Sí, el desarrollo de claro. semillas que resisten a temporadas secas, básicamente. Va a, en realidad toda situación de estrés hídrico y que ha implicado el avance de, de la frontera agrícola por sobre otros territorios que, que antes no se podían desarrollar. Sí, en realidad todo el mejoramiento genético, esto lo agrego sin específicamente saber sobre sobre ese caso, ¿no? pero el mejoramiento genético lo que intenta hacer es eh, generar plantas que sumado a una cantidad de insumos impresionantes puedan eh, producir en cualquier lado, o sea, lo que se hace es mediante insumos y la semilla es adaptar un ambiente que es totalmente diferente, o sea, se le agrega fertilizantes, riego en algunos casos, a la planta, en vez de que la planta se adapte a, al ambiente, ¿no? Que es lo que ese conocimiento ancestral que tenían eh, en los pueblos y que, bueno, todavía resiste, pero... Pero bueno, es lo que se va perdiendo poco a poco debido a esto, ¿no? a, la, a la ciencia, al servicio de las corporaciones y de la producción económica. Sí, además Abril, si bien no pretendo meterme de nuevo en lo de Vicentín, todo este toda esta situación forma parte del entramado productivo donde se claramente la, la expansión de de la frontera de agropecuaria, sobre todo del monocultivo, obliga a llevar a la ganadería zonas marginales mientras se sigue eh, privilegiando de alguna manera la producción de forrajes, que es lo que genera divisas en la economía, ¿no? Entonces, de alguna manera también queda un poco a la vista el cuello de botella, lo insustentable de este modelo productivo. Sí, sí, habría también que tendríamos que repensar o debatir qué es lo que está produciendo nuestro país alimento ¿no? eh, el otro día en una charla hablaban de que para 2030 eh, la, la necesidad de aumentar la cantidad de hectáreas producidas eh, en no me acuerdo qué cantidad de millones de hectáreas era y se decía que la totalidad o, o casi la totalidad de, de esas hectáreas iba iban a, a darse en, en latinoamérica justamente así que quizás eh, tratar de ir destruyendo este tipo de de, de sectores también esté ligado a la necesidad de, de, de seguir esto de que hablan del hambre de, de tratar de combatir el hambre en el mundo que sabemos que es una falacia pero que bueno que está está ligado a esto a que América Latina sigue aportando las commodities agrícolas a los mercados internacionales no Sí, ni hablar, es un, un falso debate que está enfocado no o pone las causas en necesitamos más alimentos, cuando en realidad nunca hablamos de la distribución de, de esos alimentos, nunca hablamos de qué consideramos alimentos, si soja que alimenta un cerdo en China puede ser considerado un alimento, por qué tenemos esa, las exportaciones, tienen este estos viajes tan largos con el costo energético que implican, bueno, la locura de, del capitalismo que que nunca tiene en cuenta ni la salud de las personas ni lo que genera en el ambiente, ¿no? Exactamente. Abril, bueno, vos hacías mención a las normativas que quedó ahí como medio pendiente de lo de la charla de recién. Exactamente. Bueno, las organizaciones ambientalistas lo que reclaman es que se aplique el Plan Integral Estratégico de Conservación, Aprovechamiento Sustentable del Delta del Paraná, que, si bien fue lanzado en el 2008, nunca fue aplicado correctamente, como imaginarán, y que en el 2015, con el gobierno del Macri, fue totalmente eh, desfinanciado. También piden que se sancione la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales, que ya tuvo dos veces la medida sancionada en zona en el Senado, pero nunca se aprobó en diputados. Y cuando nos metemos en eso, empezamos a ver por qué no se aprobó en diputados. Bueno, acá vemos que hay tres sectores que están trabando eh, el debate. En, en principio lo que podemos pensar directamente es el agronegocio, pero también tenemos el sector inmobiliario que quiere construir en las zonas de, la, de las islas y también el sector minero, ¿por qué? Porque los salares son considerados humedales de alta montaña. En, por otro lado, para comentar, ya hay tres leyes provinciales en Entre Ríos que ordenan la protección de humedales, que son la, nueve, la que declara el sector de Paraná en medio como área protegida, la que establece el sistema de áreas naturales protegidas y la que declara Área Natural Protegida, la zona de humedales de las islas. Así que leyes hay, lo que pasa es que las leyes sabemos que de por sí eh, no, no constituyen una seguridad de protección de nada. Así que bueno, desde el gobierno, el viernes 12 se juntaron, empezaron a tener algunas charlas, mientras tanto ocurrían más o menos 400 nuevos focos de incendio Eh, pero bueno, se prohibió por 180 días la quema de pastizales y se dejó por 50 días a bienes hidrantes que van a estar monitoreando la zona. Eh, como mencionaba Pablo, eh, Juan Cabandía, el ministro de Ambiente, eh, mencionó que se va a buscar a los responsables de estos de estos incendios, que se va a pedir que paguen los daños ocasionados, los gastos generados al Estado, pero hasta el día de hoy no hay ningún imputado. Eh, por otro lado, aparece un poco la idea para Cabandié de declararlo como área protegida, pero eh, que pueda convivir la actividad productiva con la, con la presencia de parques nacionales, que no sé cómo sería eso, porque como sabemos, bueno, nada. La producción sustentable, yo eh, o sea lo pongo en duda cuando está totalmente motivado, motivado desde el gobierno, porque la verdad es que eh, es una palabra que nunca la profundizan y nunca se lleva a cabo con la responsabilidad y la seriedad que, que requeriría. Así que bueno, para ir cerrando, esto como ustedes decían, tiene que ver también con una baja histórica del río Paraná, que además los grupos ambientalistas están pidiendo que no se, no se, haya, no se haga la pesca intensiva que se hace comúnmente, porque el nivel de impacto que tiene con una baja tan grande es impresionante, Y bueno, requiere también que pensemos por qué esta baja del Paraná sucede y que no dejemos de pensar en que está todo conectado con los desmontes, con incendios en otros lugares, que los límites de nuestro país son nada más que límites políticos, pero que los ambientes se, eh, se interconectan, se regulan entre todos y que entonces es necesario que pensemos algo regional por, por encima de, de los límites políticos, ¿no?